tierra somos nietos del indio me mataron esos hombres de mierda, se llevaron el oro nos quitaron nuestras tierras pero nunca pudieron con la naturaleza no necesito las más Tuna para mirar. Tengo un caballo loco que me lleva a caba. Para cuidar, solo le pido a los dioses que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar. Porque si el agua no para, nos quedamos sin hogar. Puede descansar De los que viven corriendo Y no saben contemplar La inmensidad del cielo Las estrellas y el mar Que todo lo más lindo No se puede comprar Creen en el dinero Ese dios artificial Tienen la mirada triste no paran de cantar saben lo necesario La vida y la muerte tienen que pasar